Si el Estado sigue fuera eh, como un actor, digamos, que debería tomar un grado de preponderancia mayor, eh, las comisiones no van a cambiar, porque como vos bien decís, eh, muchas veces se termina, digamos, si lo dejamos en manos del mercado es la especulación la que triunfa por encima de los derechos. Ahora, si tenemos un Estado presente que tiene, genera presión impositiva a, a aquella vivienda que está desocupada, eh, si construye se construye vivienda pública en alquiler, ni siquiera estamos hablando de planes habitacionales para eh, como normalmente o históricamente se ha hecho en Argentina. Construir vivienda y volcarla al mercado locativo como hacen los países a los cuales a los argentinos nos gusta denominarlos como serios, como podemos decir Suecia, como podemos decir Noruega, Holanda, Inglaterra, incluso Estados Unidos. Tienen esta doble política. La presión impositiva a la vivienda desocupada, eh, la posibilidad de cobrar plusvalía urbana dentro de las ciudades y además crear fondo para construir vivienda pública y el Estado con, eh, transformarse eh, en un actor fundamental a la hora de establecer los valores de las unidades que salen al mercado. Si nosotros no frenamos la especulación en este sentido, vamos a rumbo a un problema mayor en el cual no solamente va a salir perjudicado el inquilino, sino también la persona que tiene una, dos, tres propiedades en alquilar. No hablamos de los grandes propietarios que son, sabemos que históricamente ganan y terminan siendo favorecidos, porque son los mismos que generan que el valor del metro cuadrado suba para la compraventa y que por consecuencia suba también el valor mensual que tiene que pagar un inquilino a la hora de alquilar.